en Tres Arroyos, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado, la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y en esos pasos, precisos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna otra comunidad que quizá pueda contestarnos y probar que no estamos solos en el universo, una comunidad inteligente con el mismo grado de evolución que la nuestra o quizá similar, señor Edgardo, ¿sí? Quizás no hayan conseguido todavía nuestro grado de desarrollo o al ...menos quizá lo han perfeccionado. Justo en el mismo Big Bang se piensa que el universo tuvo un tamaño nulo... ...y por lo tanto estuvo infinitamente caliente. Pero conforme el universo se expandía, la temperatura de la radiación disminuía. Un segundo después del Big Bang, esta habría disminuido alrededor de 10.000 millones de grados lo que representa unas mil veces la temperatura en el centro del sol. Para tener una idea podemos considerar que temperaturas tan altas como esa se alcanzan en las explosiones de las bombas H, donde suben en forma casi mágica inmediatamente después de que cualquier loco militar diga Sabra, cadabra.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 ...de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Radio Touch de Villa Urquiza, ...todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y por supuesto de frecuencia cero, con Z señor Edgardo... Un segundo después de producido el Big Bang, el universo habría contenido fundamentalmente fotones, electrones, neutrinos y sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. A medida que el universo continuaba expandiéndose y la temperatura descendiendo, el ritmo al que los pares electrón-antielectrón estaban siendo producidos en las colisiones de partículas, habría quedado por debajo del ritmo de destrucción por aniquilación pero cumpliendo esa regla de apretar pero nunca ahogar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 hacia el infinito viaja nuestro mensaje y nuestra voz se puede escuchar en www.rockprogresivoradio.com.ar el portal de mi amigo Marcelo Cebo de Gigantes Bajo el Sol allí compartimos la grilla junto a 7 octavos Gigantes Gentiles el retorno del gigante de Gustavo Bolasini un gran saludo ¿eh? está cumpliendo muchísimos años al aire una cantidad inmensa de, de programas Eh, un gran saludo desde aquí Realmente un orgullo compartir la grilla Junto a semejante programa De rock progresivo y sinfónico También allí está Progresiva 70 La Corte del Rey Carmesí, Soundchaser Y muchos otros programas eh, También destacados y Junto a radios como Mexicali Prog Y Delicious Agony También está Stellar Attraction Allí estamos representando A Frecuencia Cero por intermedio De Big Bang la mayor parte de los electrones y los antielectrones, segundos después del Big Bang, se habrían aniquilado mutuamente, pero para producir más fotones y quedando un resabio de unos pocos electrones. En el caso de los neutrinos y los antineutrinos, no habría habido aniquilación mutua, lo que hace pensar que todavía hoy deberían estar allí en alguna función, seguramente... Más valiosa que un amor de segunda mano. Great movements. It's so maybe metal now.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 Ello nos proporcionaría una buena prueba de la imagen de una temprana etapa muy caliente del universo. Desgraciadamente las energías de esas partículas serían actualmente demasiado bajas para poder observarlas en forma directa. Es por eso que trabajar con semejante dificultad hace que los científicos digan, no es mi cruz para soportar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 98.1 FM La Nueva en Formosa y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Si se pudiera confirmar un experimento ruso de 1981 en el que se afirmaba que los neutrinos tienen una masa muy pequeña, podríamos ser capaces de detectarlos en forma indirecta. Es más... Los neutrinos podrían ser una forma de materia oscura con suficiente atracción gravitatoria para detener la expansión del universo y provocar que se colapse de nuevo, como por obra de un fantasma en la tierra de los sueños.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 Alrededor de 100 segundos después del Big Bang, la temperatura habría descendido a mil millones de grados. O sea, la temperatura que hoy se puede presumir existe en el interior de las estrellas más grandes. A dicha temperatura, protones y neutrones no tendrían ya energía suficiente para vencer la atracción de la interacción nuclear fuerte y habrían comenzado a combinarse juntos para producir los núcleos de átomos de deuterio, es decir, hidrógeno pesado, consistentes en un protón y un neutrón. Se podría decir que en ese estadio ya empieza a tomar forma el derecho de nacer. Have you heard of a time that will help us get it together again? Have you heard of a word will stop us going? Love And it's right for me It's right for me Shake yourself, you never move Smile. donde puedes pensar sin cansar, cansar donde ¿Dó, dó, no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz ¿Vos, vos, vos, vos, vos. hacia nuevos universos viaja el mensaje de Big Bang Big Bang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 constituidos los núcleos de deuterio se habrían combinado con más protones y neutrones para formar núcleos de helio conteniendo estos dos protones y dos neutrones y también pequeñas cantidades de un par de elementos más pesados como el litio y el berilio de allí en más es sencillo imaginar que se erigía la torre del alquimista La sua dona, perduto En tu mi fa strada e resta muto Oltre quel cancello lì mi guida Quello sguardo vuoto c'è qualcú Peratemi dalla pietra Il mio nome è Luferdà Vengo da un villaggio di pianura Oltre il fiume, oltre le mura Vengo per curare la follia La nostra fama è grande en què lontà. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Puede calcularse que en el modelo del Big Bang caliente, alrededor de una cuarta parte de los protones y los neutrones se habrían convertido en núcleos de helio, junto con una pequeña cantidad de hidrógeno pesado y de otros elementos. Los restantes neutrones se habrían desintegrado en protones que son los núcleos de los átomos de hidrógeno ordinarios. Con el tiempo, el universo contaría con otros elementos que lo convertirían en el Edén. Desmoverá Sin embargo Sabe ser feliz Se sabe mentir Sabe bien En qué brazos Tiene que dormirse Aprendió a elegir Cuando no mira el tiempo es extraño y jura que es la primera vez que se siente así, tan loco como ayer. El tiempo lo engaña y el jura que está haciendo... De radio en procura de alguna otra civilización pic, pic, pic, bang, en algún lugar en el universo, se escucha pic, big, bang, big, bang. la imagen de una temprana etapa caliente del universo la propuso por primera vez el científico George Gamow en un famoso artículo existen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 Procer por no trabajar, dice usted, señor Edgardo. Qué rara mención. En la conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Aucielo, él sí trabaja. Dirección general Hernanda Isich, colaboran aquí en el piso, Luca Darwich y Javier Darwich, haciendo las cuentas desde ya. Una realización ve asociados para frecuencia cero puedes comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuencias0.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook y Flipboard. Será hasta la semana que viene. Chao.